estás escuchando por la otra oreja y seguimos en esta otra oreja eh, vamos a vamos a emitir algunos mensajes Vamos a contarle algunos mensajes. Eh, sí. María, jo María José, desde de Uruguay. Gabriel Cabrejas, que dice... Excelente el rey político multilingüe de Rafi y la Gaitana. Una gloria escucharlo. Gracias de nuevo. Gracias. Eh, gran programa eh, de nuevo, dice este, Gabriel Cabrejas. Eh, Juana, desde Colombia... Eh, bueno, Carmen Capdebilidad desde Neuquén Lara está escuchando el programa eh, Laura sí. de Buenos Aires Fernando también Sergio desde, desde, desde algún lugar cercano a Montevideo también desde Uruguay eh, Bueno, está Graciela Blancat Matías desde Santa Fe Anita desde Buenos Aires Isa desde La Plata Selva desde Neuquén, María Fernanda Molina desde Colombia, eh, que me regaló un manjar riquísimo, que viene una locura, sí, sí, y además viene una media calabaza seca, que es hermosa, que no sé para qué sirve, pero algo voy a hacer ahí. Eh, el indio vertis por supuesto conectado eh, Xiomara desde Colombia Kelly desde Colombia también Miriam Boblansky desde Buenos Aires Santiago desde acá desde Mar del Plata eh, Pablo Guso escuchando el programa sí. también eh, Marian desde las afueras de Mar del Plata también eh, bueno y este siguen los mensajes y Bastante mensajes. Perdón, ¿cómo decís? Bueno, listo, lo dice Río y, a, y, y yo obedezco, ¿no? Como casi siempre. Eh, vamos a escuchar ahora a um, tres compañeros uruguayos con los cuales estuvimos en Colombia eh, y mejor que se presenten ellos, ¿no? Eh, vamos a escuchar primero a María José. Hola, soy María José Rodríguez Laurguet, uruguaya, la hija de José Washington Rodríguez Roca, alias Petaca. Él era militante del MLN y después de una travesía de exilio terminó en Colombia. El año pasado, en, en julio del año pasado, logramos llegar hasta el lugar en donde descansaron sus restos que lamentablemente los militares retiraron y bueno, permanecen impunes el MLN es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros es un grupo de guerrilla que operó en Uruguay que cuando estaba la dictadura en, en 1973 ya estaban todos presos la mayoría y el resto en el exilio presento eh, la, esta es mi revolución de cuatro pesos de propina oh. La pelea que doy es quererme más. Hoy, el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. De ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más de que soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y silviento Ese esparza en el viento, el amor que llevo dentro, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y sin reviento, que se esparza en el viento, el amor que llevo dentro. Mm -hmm. Hoy la pelea que doy es quererme más.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 Presento eh, un poema de Benedetti con acompañamiento de Biglietti. libre sobre el cielo aquellas nebulosas como hielos son la pura apariencia del desvelo del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano donde la estrella sabe que se simo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas, si hay riesgo da el sanate campanadas, Llamando amaneceres que nos tienten No sabe el corazón que de repente No es el todo cambio, nada es lo mismo Es el sombrero en alto de Sandino Amador se me rugama de ternura masalla como un león y se apresura Se guatemala todo y se me hondura Y sube a una escalera tan labiana Que el sol todo asombrado lo reclama Le dice corazón vení, vení, vení conmigo Es el sombrero en alto de Sandino Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua Y sin embargo Managua, Managua, Managua en Nicaragua La vergüenza se quita las enaguas Y se desnuda toda, toda, toda revelada Diría que anda enamorada ...de ese volcán humano tierno como un niño... ...es el sombrero en alto de Sandino... ...Nicaragua ha sido esta vez invadida... ...por su rotunda gana de ser pueblo... ...es nuestro americano el compañero... ...es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero... ...son nuestra las fronteras los aceros con quemo de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugaba de tan vivo, que el amador se nos rugaba de tan vivo, es el sombrero en alto de Santino, es el sombrero en alto de Santino es el sombrero en alto de Santino Bueno, mi nombre es Sergio Vulcano, soy uruguayo, en realidad nací en México, pero me vine de muy pequeño a Uruguay. Este, mi padre eh, fue asesinado y después eh, desapareció en el cuerpo el 11 de agosto de 1900 84. Y bueno, desde ese entonces este, no tenemos ni idea cuál es su situación. Por estar toda mi familia en Uruguay, este, los avances han sido bastante pocos. Y que capaz que les adelanto un poco de que vienen las canciones. Una se llama A Fuego, que es de Milongas Extremas, que es una banda uruguaya, que eran cuatro miembros y ahora se suma un quinto. Y se llama milongas extremas porque eh, en su génesis hacían covers de la banda española eh, extremaduro este, pero no en versión rock, sino en versión milonga. Y, bueno, obviamente que en Uruguay la milonga, este, tiene un claro sentido de tradición musical y ellos la, la versionaron con, con esta banda de rock ultra conocida este, y así mismo también se animaron a, a producir sus propias canciones a fuego lento no se calientan mis huesos baje al infierno a ver cómo se cuecen tus besos cansado de buscar un trocito de cielo lleno de pelo Y a deshora sale el sol alumbrando una esquina y alegrándome el día Donde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan me salgo de mi casa me estreó contra la acera no puedo recordar qué clase de mundo hay fuera salte por la venta De devolverme el puro hielo Tire toda mi vida a la basura Y ni las ratas se la comieron Nadie me persigue, pero yo acelero Llaman a mi puerta, hoy a nadie espero ¿Y dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima Por si me lo quitan ¿Y dónde están los besos que me debo? Cualquier esquina, cansado de vivir En tu bojita, siempre a la deriva Lleva tu braguita el amor de visita Y mis pantalones entre los cojones Los besos que te debo en una cajita que nunca llevo al corazón encima por si me lo quitan pero dónde están los besos que, que me debes en cualquier esquina cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva cuando ya no puedo más solo para respirar Tengo en carne viva, solo un poco de calor hace que me mueva la vida, y lo un poco a secar al sol escondido en un renglón. Y a deshora sale el sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los huesos que te dejo? En una cajita que nunca llevo al corazón encima, por si me lo quitan y dónde están los besos que me debe, en cualquier esquina cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva y dónde están los besos que te debo, en una cajita que nunca. Refieres iras cansado de vivir en tu boquita, siempre a la derivada. Es, este, es una banda que se acaba de disolver en Uruguay que se llama que se llamaba Once Tiros y la canción es, es el globo este, así que eh, nada creo que les mando un abrazo muy fuerte eh, siempre cuando uno se despide trata de de dar un ánimo y bueno en este caso No nos queda otra que pelear, este, porque de eso se trata la vida. Muchas gracias. Eh, a seguir peleando. Todo. Por todos lados se ven cara de terror. Se escuchan cuentos creídos de la ficción. Duras la realidad que tocó vivir. El lobo manda y te vigiló. Y decidir, sobrevivir es la meta disfrazada, no servis de nada sino para cumplir. Sobrevivir es la meta disfrazada, de tanta cagada lo que queda suir. diarios radio su so televisión que está en la calle y en cualquier situación Calma el dolor solo pase ir con su empresa matado sueño la gente no le interesa ya hace un tiempo se sabe que algo anda mal y ca año avanza el bien material el hombre sufre y carga con su encia es este lobo que te asfixia la cabeza bueno sería ver a la gente cantando pelos a todos por la calle feliz bueno sería ver a la gente cantando pelos a todos por la calle feliz.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 Bueno, está bien. Eh, y saludamos, por supuesto, a Pablo Cala desde Colombia, a, a Paula, que es su asistente, una compañera que nos atendió muy bien. Y para el próximo programa ya prometemos la música uruguaya que nos compartió Carla, por ejemplo, desde, desde Uruguay, una compañera que estuvo con nosotros en Colombia. A Chico Bauti y, a, y a, a Lara, ¿no? A Jaime Lara que nos quedó pendiente de algunos temas, pero bueno, hoy pasamos bastante. Eh, bueno y, y nos vamos con un, un mexicano que se especializó en cumbia y vallenato colombiano. Hasta siempre. Hasta la victoria. Celso Peña en la otra oreja Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara de transparencia de tu querida presencia, comandante llegue para tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara.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 Oh, e tu la prezența oh. Hay donde espera la firmeza De tu brazo libertario Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y cantando te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entraña de Trance. Otra oreja